es alguien que sabe mucho más que yo del tema, y además nos va a contar ella, además de los detalles, qué participación tuvo en el juicio. Me estoy refiriendo a Estela Marín Manzano, la doctora, toco ginecóloga del hospital Margara de Treleu, amiga de la casa y, por supuesto, militante. Hola Estela, buenas tardes. Hola María, buenas tardes, gracias por llamarme. Al contrario, siempre gracias a vos porque siempre estás dispuesta a nuestra requisitoria. Estaba haciendo una introducción yo de, este, de esta situación que me gustaría que vos la ampliaras porque además fuiste parte de ese juicio y nos contarás después eh, en qué, de, de qué manera participaste vos. Contanos un poco para la audiencia, yo hice apenas una breve introducción. Gracias. Ana es una joven de 30 años, de esquina, sí. madre de dos hijos, uno de 11 y otro de 6 años. Muy pobre, vive de vender empanadas los fines de semana, vive con toda su familia, madre, padre, hermanos menores, dos hermanas, uh -huh. eh, una casada que, que tienen como casillitas en el mismo patio. Y Ana era la encargada de criar a sus hermanos menores, cuidar los hijos de su hermana, los propios, o sea, era como la sirvienta de la familia, porque no, uh -huh. no, había, no la dejaron terminar de estudiar, después de que tuvo su primer hijo terminó la secundaria y nada más. Ella quería estudiar o trabajar, a nada tuvo acceso. Bien. El tema es que en noviembre del año pasado, el 5 de noviembre, tuvo un parto en su domicilio esto es común sí. eh, les pasa a muchas mujeres que no llegan al hospital sí, sí. también es común que los recién nacidos nazcan muertos nosotros les llamamos fetos muertos pero no porque sean abortos claro. sino que cuando nacen muertos se les llama feto eh, esta, esta, esto es un dolor terrible para cada mujer sí. eh, lo vemos muy seguido en los hospitales en 2020 nacieron 4.100 fetos muertos, de término, en los hospitales. Uh -huh. Claro, en los hospitales no se puede acusar de asesinas a las mujeres, claro. porque esto pasa delante nuestro. En una institución, Son las mujeres sí. las, que, las que en general nos denuncian a los obstetras. Sí. Porque el, el poder patriarcal uh -huh. ha construido un falso sentido común de que el final absoluto y único posible de cualquier embarazo es un recién nacido vivo y una madre sana. Bien. Incluso Bien. el Código Civil de la Nación del, del 1856, 1900, el de Belisarfield, cuando habla de esto de que el feto es persona, qué sé yo, en cuanto a los derechos hereditarios, aclara que estos derechos se van a hacer reales, efectivos, va, si nace con vida, que recién ahí va a ser persona. Pero ese artículo termina diciendo, se presume nacimiento con vida. Uh -huh. ¿De dónde se presume? ¿Quién lo presume? Claro. Bueno, yo creo que parte de esto ha sido históricamente para negarnos uh -huh. el derecho a la anticoncepción y al aborto. Exacto. Y, y estos son casos que se dan en todo el país, que antes no los visibilizábamos y que son especialmente crueles los de los nacimientos de término, porque como bien dijiste, estas mujeres son acusadas por homicidio agravado por el vínculo. Sí. Y cada vez que pueden por alegosía, por cualquiera de las dos causales, ya la prisión es perpetua. Entonces el caso era de una joven de 30 años que se enfrentaba a una posible prisión perpetua. qué pruebas tenían ahí? A ver, ninguna, científicas. ahí viene lo bueno. Compañeras que se... Hay un grupo de compañeras dentro de la campaña que se llama Libres Las Queremos, sí. del que soy parte, que leen los diarios todo el tiempo uh -huh. y donde ven alguno de estos casos nos avisan. Sí. A mí me avisaron si podía viajar a esquina. A fines de febrero, creo, o en febrero. Cuando, y había, ella tenía un abogado defensor que había engañado a la familia, a las compañeras, diciendo que no estaba hecha la autopsia, nada. Uh -huh. Cuando llegué, él no quería que hablar con el fiscal, nada. Yo he trabajado en tribunales años. Pido hablar con el fiscal. Bueno, nos tienden una trampa entre el fiscal y el defensor, pretendiendo que una, una psiquiatra que había viajado y yo interrogáramos a Ana delante de una cámara para que esto se usara en juicio porque. o sea, lo que pretendían era obtener una autoinculpación claro. realizada por nosotras las mujeres y peritos de ella sí. obvio que me niego y le digo que no al, al fiscal y al abogado defensor, porque además ni siquiera tomé posesión del cargo no he leído el expediente por lo que sé, no, no está hecha ni la autopsia Y ahí el fiscal se tiene que desmarcar y dice, ¿cómo no está hecha la autopsia? Entonces, bueno, en resumen, eh, leo la autopsia, veo que estaba hecha, pero que era todo muy regular, y al el abogado eh, traidor, me, cuando bajo al, a la sala de estar, que ya había muchas compañeras feministas, ¿sí? del Ministerio de las Mujeres de Nación las referentes en corrientes, feministas, jóvenes de esquina, de todo, este abogado pretende, me dice que yo nunca más le vuelva a faltar el respeto como se lo falté en sí. Si, arriba, ah, mira. supongo que al señalarle que, que claro. nos había engañado. Claro. Entonces yo le digo que él me faltó el respeto a mí, porque siendo el abogado defensor me ocultó pruebas, me tendió una trampa y que más vale que él nunca me falta el respeto a mí de nuevo. Y ahí se enoja, levanta la mano en un, en un salón lleno de cámaras de feministas y me dice, ¿sabe qué, doctor? Usted está despedida. Y yo me río, también le levanto la mano y le digo que lo lamento, pero no soy su empleada claro, y justamente. yo soy perito de la defensa, perito de Ana. Bueno, nos sacamos de encima este abogado uh -huh. y, e inmediatamente tomó el caso a una abogada joven de 30 años, hermosa, de esquina, Natalia Ábalos, sí. eh, quien, bueno, empezamos a trabajar juntas, es junto con Verónica Heredia, también de acá de Chubut, que la asesoró mucho desde el día uno, porque acá tenemos este sistema acusatorio en tribunales desde el 2006. Uh -huh. En Corrientes se acaba de implementar y va a ser el primer juicio penal y con este sistema de esta abogada. Bueno, ahora voy a tu pregunta, ¿qué habían probado? En si es homicidio agravado por el vínculo y alevosía para demostrar el vínculo tuvieron que hacer un ADN uh -huh. no lo hicieron ah, te cuento un poco lo, lo que pasa con este caso Ana tiene un ceto muerto aparentemente ella se desmaya no sabe qué pasa con el ceto porque despierta después, la cuestión es que a los cinco días aparece el cadáver mutilado en el pozo de basura del fondo de su casa, que es compartida por la casa de su hermana, por otras sí. casas, no tiene tapia, etcétera, o sea, todo el mundo pasa por ahí, viven unas 10 personas entre esas dos o tres casas. La cuestión es que eh, le faltaban los miembros superiores e inferiores, que vaya a saber quién, si fue una persona, si fueron los perros, no lo sabemos. Bien pero el, el mito que construye el fiscal eh, es que, eh, ayudado por una forense terriblemente parcial, dice que nació vivo y que lo mataron amputándole los eh, brazos y piernas, eh, y que no, era todo terrible, pero bueno, si está el cadáver ahí en un pozo lo primero que había que hacer era hacerle un ADN, claro, no lo hicieron. Claro. Lo segundo, demostrar que nació con vida, uh -huh. no lo hicieron, porque es más, cuando me muestran las fotos en juicio, lo que tenía más podrido ese cadáver era la cara, que era irreconocible. Todos los libros de medicina legal cuentan que así empieza la putrefacción en los que han nacido muertos. Ah, mira. porque los gérmenes entran por boca, por nariz, de afuera, uh -huh. en vez de empezar por el abdomen, como en todos los que nacieron vivos, claro. que hay una mancha verde, una red de no se sé, putrefacción, nada. Eh, intentan decir que nació vido, vivo porque hicieron flotar un pedacito de pulmón, que también es una prueba que todos los libros de medicina forense dicen que en esta etapa de putrefacción no sirve, porque el pulmón flota Porque hay gérmenes anaerobios que fabrican gas y lo hacen flotar. Qué Entonces, macabro todo. Es que todo la, macabro. Sí, es todo que es así. Muy macabro, indigna, Yo viví indignada el, sí. el día que me tocó hablar, no te puedo contar. Sí, me imagino. Eh, y al leer lo que decía. Porque cómo construyeron una trampa, pensando la pobre y que no iba a entrar un perito de la, fore, de la, de de la, la defensa, defensa, ni iba a entrar mm. una abogada defensora que la quisiera defender, no aliada al, al claro, fiscal claro, eh, y al sí, juez de garantías. Sí. Entonces, eh, ella dice que mandó toda anatomía patológica, va todo. Dice que mandó pulmón y los bordes de las lesiones, porque esta médica dice que estas lesiones eran vitales, o sea, producidas en vida, sí. que había edema, que había de todo. E inventa, sé que lo inventó, no tengo empacho en decirlo, inventa que lo mandó a anatomía patológica y que el informe, mirado al microscopio, decía que no se pudo saber si nació con vida por los pulmones pues estaban muy podridos, que no se pudo saber si las lesiones de los miembros eran vitales o no pues estaban muy podridas. ¿Para qué hacen todo uh -huh. eso? Ah, bueno, pero este informe no estaba anexado, como ella decía, no estaba en ninguna parte del legajo, no decía que médico o médica lo hizo, ni cuándo, Es más, había dos informes de autopsia, uno fechado el 11 de noviembre y otro el 12. Uh -huh. Cuando Ana ni siquiera tenía un abogado defensor de oficio, tuvo abogado defensor al día 14. El fiscal además el mismo día le devolvió el cuerpo a la madre que la había denunciado para que se deshiciera de él, que un cadáver fetal, lo dije en juicio, como no se considera persona, puede ir a la basura, al patio de la casa, lo podemos cremar... Junto con los otros mm. desechos biológicos, como hacemos en los hospitales. ¿sí? Sí. Y el fiscal tenía el deber de preservar ese cadáver por si otro perito entraba. Así que, bueno, la anatomía patológica, yo sé que ella mintió. En un momento, nuestra abogada, la abogada defensora, le preguntó por la causa de muerte de este, si era de este recién nacido, si ella decía que había nacido vivo, y ella le dijo: No se puede saber. Ajá. Pero como que yo sé que respiró, y acá volvemos a lo mismo. Si no puedo saber de qué murió, ¿cómo puedo saber que lo mataron? Claro, claro, que no, no fue confes. una muerte natural. Pero obvio, yo pescaba la intencionalidad, si son lesiones vitales, lo mató así. Entonces cuando hablé yo, fue lo que hice fue ir más allá de ella. Yo en mi pericia lo que había pedido era una reautopsia delante mío, un ADN enviar los tacos y que entraran a investigar el Cuerpo Médico Forense de Nación señalando la inveris, inverosimilitud de estos datos, de, porque ningún patólogo podía decir que el hueso y los músculos están tan podridos en cinco días que no se puedan analizar. Les recordé a los jueces el caso de Luciano Arruga, uh -huh. que cuatro años uh -huh. después de enterrado <coughs> se pudieron descubrir lesiones vitales, ¿sí? la causa de muerte. Igual que en tantos casos que el equipo médico de antropología forense descubrió causa de muerte después de 20 o 30 años, ¿no? Sí. Porque los huesos no se pudren en cinco días, ni los músculos tampoco. Pero llevando el razonamiento de esta mujer, lo llevé a... Bueno, ella no puso la causa de muerte, yo no la puse porque había pedido una reautopsia que no se dio. Pero ya que hemos llegado hasta acá sin tenerla, voy a decir, ¿de qué moriría alguien al que le amputan los cuatro miembros, aunque ella dice que vitales eran todas las del lado izquierdo, para parecer más creíble. Y digo, obviamente muere por un shock hemorrágico, muere desangrado, ¿sí? Y moriría en menos de cinco minutos, incluso una, un adulto, porque son la arteria axilar la, la, o la femoral y la, y la humeral, son arterias tan grandes que mueren desangrados. Cualquier persona con un shock hemorrágico, se ve pálida como la cera, como el papel, y si miramos los órganos pasa lo mismo, no es solo en la cara, ¿eh? uh -huh. los pulmones que la doctora describió congestivos, llenos de sangre, tendrían que estar exangües, o sea, sin sangre, y ella misma dice que los ve congestivos, entonces le señalo a los jueces que ellos deben haber visto muchos casos de autopsias con pulmones congestivos, en ahorcamientos, en asfixias, Como yo entiendo que esta fue una asfixia perinatal o intrauterina, porque nació muerto, o iba a tener los pulmones congestivos, pero si era como la doctora dijo, tendrían que haber estado absolutamente pálidos. Señale que la doctora nunca abrió el abdomen, no hay fotos de esto, no describió el hígado, y había una prueba muy sencilla en el hígado, que es cortar un pedacito, lavarlo, meterlo en un recipiente con agua fría, volverlo a cortar y si murió por un shock hemorrágico, no sale sangre. Eso va a pasar aunque esté podrido, ¿sí? Claro. Porque como en los cadáveres no hay más circulación, queda acumulada y quietita la sangre que hubo con todo el hierro y eso habría teñido. Esa prueba no la hizo. Entonces, bueno, fue como muy contundente para los jueces, terminaron absolviendo a Ana... 2 a 1, ¿verdad? 2 ¿no? a 1 2 a 1 o sea hubo... había uno que es súper machista súper misógeno súper católico y conservador uh -huh. y, bueno, y no quiero no, rumores de lo... conventillo, no pero <risa> tenemos rumores de otro motivo más que tenía que ver con vínculos erótico-afectivos con alguien que había hablado ahí Ah, mira. tienen y... siempre, viste donde rascas un poquito algo aparece <risa> Pero bueno, de todas sí, maneras... Pero Ana, bueno, lo que señalan, Ana... señalan los dos jueces es que no demostró el vínculo, que obvio tenía que demostrarlo, claro, no nació fundamental. No, sí, en el sí. hospital, para que sepamos hijo de quién es. Dijeron, evidentemente hubo un parto, pero lo que no sabemos es si ese cadáver era hijo de esa mujer. Claro. Después no, no demostraron que nació con vida. Al contrario, el fiscal sembró más dudas que certezas bueno. en todo lo de su investigación. Y la alevosía, obvio, que menos que menos, nada, nació nada. muerto. ¿De qué alevosía me hablas? Y ahí yo había hablado de que había que tener perspectiva de género, nada. porque además la ficción tejida por el fiscal y la forense, de que una mujer que acaba de tener un bebé, por un lado, Sangre entre medio litro y un litro en el parto, más mm. medio litro, 800 centímetros cúbicos de líquido amniótico, más si hubiera asesinado al bebé recién nacido, 300 mililitros de sangre. ¿Dónde estaban las manchas? En esa casa, en ese patio, ah. en la cama, en el piso, en ningún lado, ¿sí? Claro. No estaban. Sí, sí, sí, sí. Y además, eh, ¿por qué...? O Solo dirigieron la investigación contra ella. Claro. Yo lo que me quejo es que no gastaron dos pesos en investigar. No, sí, Para no. Ana no justificaba gastar dinero en hacer un ADN o en hacer una anatomía patológica. Para Ana, la cadena perpetua basada en métodos del de siglo XIX, sí. métodos de investigación. Y, y esto, de... para las varones todo, para nosotras nada. Estela, Entonces todo eh... esto lo señalaron los jueces. Bien. Y yo lo que señalaba es que porque el fiscal, ay, ah, la historia loca, te la voy a contar, porque es cómica de tan malvada. Según él, ella tuvo el parto en la cama, Ajá. a la noche. Sí. Eh, a, nunca contó que en, esa, en su habitación duerme junto con sus dos hijos, ¿no? Claro. Tuvo el parto en la cama, después salta por una ventana, vaya a saber, pues no salió por una puerta. Yo me la imaginaba Ana con la capa de Mujer Maravilla. Salta por la ventana, todo esto con el hijo vivo envuelto en sábanas. Camina 20 metros hasta el patio donde lo asesina y lo entierra. Según él, lo asesinó con una pala. La pala desapareció el último día del juicio porque a la pala que encontró ni siquiera le mandó a investigar sangre. Además, esas heridas se veía de lejos, que no estaban hechas con una pala. Bien. Pero bueno, la cuestión... La cuestión, a Estela, que es, es que Ana... Hijos, sí, pero Ana estuvo detenida nueve meses. Nueve y justamente, meses. Injustamente, sí. Y justamente el Estado tendrá que resarcirla. Sin duda. Porque además era absurdo pensar que una parturienta Las mujeres nos desmayamos después sí. del parto, nos caemos. Sí. Ninguna va a tener la fuerza de saltar una ventana, caminar 20 metros y asesinarlo, y nadie escuchó nada. No, no. Esto es absurdo. Y, y los nueve meses de dolor, y te cuento el oír este mismo relato perverso 20 veces, sí. el ver las fotos del cadáver, que ella cuando las vio le dijo a la abogada, que largó a llorar desesperada, pensando quién podría haber hecho eso, ¿sí? Sí. El tema es que yo me tuve que ir, vos sabés, cuando el alegato de la fiscalía, yo escuché una sola vez ese relato y la verdad no pude más. La angustia que me entró a mí misma. Claro. Ante tanta mentira, no quiero pensar en Ana, eso sí. se llama tortura. Tal cual. Fue acusada, se inventaron historias horribles de ella, salieron en todos los diarios. Los médicos que debían cuidarla... La, la, la, la, la inculparon y la justicia tomó todos estos dichos médicos, eh, fue todo muy terrible. Muy eh, ¿Dónde va a vivir ahora Ana? ¿Qué sí. va a hacer de ella? Bueno, esto, esto es algo en la que todas vamos a tener que ayudar. Sin Porque duda. Ana precisa un hogar donde poder vivir con sus hijos en paz. Vaya a saber si puede quedarse en esquina después de tantas mentiras todo el pueblo cree que ella asesinó a su beba, esto es terrible terrible, ¿sí? y terrible el ensañamiento no y la misoginia sí. que aparece en todos los sí. relatos que vos estuviste detallando eh, bueno sí. al, al fin de algún modo y después de nueve meses de tortura como vos sí. bien lo dijiste, hubo justicia para Ana, sin duda que tu sí. participación fue fundamental Estela esperemos que ella pueda sí, no sé Lograr la paz, la tranquilidad que necesita con su hija y con su hija. Yo, como obstetra, bueno, dije que después de nueve meses se parió justicia ahí está, ahí está. y libertad <risas> en corrientes, porque todo enseguida me viene. No es cierto. Ella fue apresada el 10 de noviembre y fue absuelta el día 5 de noviembre, Tan lo que cual. dura un embarazo. Un, exacto. Y, exacto. y eso es importante. Sí, tiene un, una tía, hermana de su papá y su esposo son sus padrinos, están viviendo en Buenos Aires, y le ofrecieron a Ana llevarla con sus hijos para pasear un tiempo allá, para que olvide y después se verá. Acompañó mucho la, eh, las delegadas del Ministerio de las Mujeres bueno. en Corrientes, eh, se van a ocupar, Esperemos está que una se ocupen. trabajadora social hermosa, sí, Marina Pino ha acompañado mucho, Desde bien, desde bien corresponde pero, digo corresponde seguir, sí. corresponde sí. que de los organismos nos tendremos que mover para ver que así sea claro los organismos del estado tienen que estar ahí presentes este ayudando a sí. Ana en su en, ¿no? en su reintegración después de todo lo, lo lo que ha sufrido Estela Maris un gusto haberte escuchado gracias por todo el, lo, lo pormenorizado del, del relato eh, Espero seguiremos. que no las haya espantado. No, morboso, nada no. Más. no. Eh, gracias, Estela. Hasta pronto. Eh. Muchas gracias. Gracias, María. Un abrazo y un abrazo a todas las compañeras de la Pampa. como no? Cómo a Anastasia no. y a sí. todas las compañeras que, que, que están y que movilizan y que aquí difunden. Estamos, aquí estamos, y que sí. Son la morosidad de esta persona. Bueno, muchas gracias. gracias muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.